bueno eh, aquí de, de Tor nuestra estamos eh, familiares de presos y presas eh, políticos vascos. entonces eh, queremos en primer lugar ya que tenemos muy pocas ocasiones de agradecer tanta solidaridad que estamos recibiendo año tras año semana tras semana y en este caso pues a, a todos a los que organizan el latorchu este año el que hace 10 años que organizan todos los años y hacen un acto especial. ...a todos cuantos han participado en los diferentes atorchus... ...queremos agradecer desde el de corazón eh, los familiares... ...pues todo el apoyo que nos dan y nos, la solidaridad que nos brindan... ...y luego también queremos hacer un llamamiento a, todo, a, a toda su galería... ...sobre todo a los familiares de los presos y presas políticos vascos... ...para que acudan a, este, a estos conciertos... ...que como se ha dicho aquí no solamente son conciertos de rock sino que hay muchísimas más actividades como charlas y sobre todo el domingo todo el día con diferentes actuaciones que podéis ver se podrán ver en la prensa para que acudáis sin más pues eh, agradecer nuevamente eh, pues la solidaridad y el apoyo que nos eh, muestran a los familiares al cabo de, de los años carrica casco